Max Stirner Mi autodistrute La única preocupación del mundo hasta el presente ha sido solo vivir. Uno puede dirigir toda la actividad hacia las cosas de aquí abajo o hacia el más allá. Hacia la vida temporal o hacia la vida eterna. Os expira al pan cotidiano, dadnos nuestro pan cotidiano, o al pan sagrado, el pan de Dios que ha bajado del cielo y que da la vida al mundo. El mundo moderno quiere que las necesidades de la vida no sean ya un tormento para nadie y se enseña que el hombre debe ocuparse de este mundo y vivir su vida aquí sin preocuparse por el más allá consideremos la cuestión desde otro punto de vista quien solo trata de sobrevivir no puede pensar en gozar la vida. Mientras su vida depende de si consigue comida para el día de hoy, no puede consagrar todas sus fuerzas al goce de la vida. Pero, ¿cómo gozarla? Usándola, como se quema una vela. Uno usa la vida consumiéndola y consumiéndose. Gozar la vida es devorrarla y destruirla. ¿En qué consiste la vida verdadera? ¿La vida bienaventurada? ¿Qué debe hacer el hombre para ser un verdadero viviente? ¿Qué de Pérez le impone esta vocación? Estas preguntas... Indiquen que sus autores todavía buscan el sentido que su vida debe tener para ser verdadero. No soy más que sombra. Lo que seré, será mi verdadero yo. Encontraré yo, prepararlo, realizarlo, tal es la pesada tarea de los mortales. Solo cuando estoy seguro de mí, y cuando no me busco ya, soy verdaderamente mi propiedad. Entonces me poseo, y por eso me utilizo, y me disfruto. Pero mientras creo, tenía que descubrir todavía mi verdadero yo, mientras me esfuerzo porque en mí aún no vive el yo, sino el cristiano, o cualquier otro yo espiritual, es decir, cualquier fantasma, tal como el hombre, no puedo gozarme en el aquí y ahora. Un abismo se barra ambas concepciones. Según la primera, yo me busco. Según la segunda, me poseo. Y hago de mí lo que haría de cualquier otra de mis propiedades. Me gozo a mi agrado. La cuestión de adelante no es ya saber cómo conquistar la vida, sino cómo gozarla y gastarla. No se trata ya de hacer florecer en mí el verdadero yo, sino de consumir mi vida. Y ustedes todavía se buscan. Eso quiere decir que todavía no se poseen. Su vida no es más que una larga espera. Durante siglos se ha suspirado por el porvenir que se ha vivido de esperanzas. Quien tiene que buscar su vida para conservarla no puede causarla. Y quien la busca no la tiene. Y tampoco puede gozarla. Ambos son pobres. Pero bienaventurados los pobres. Pobres seres. Que podrían ser tan felices. Si no se someten a los pedagogos. Repiten mecánicamente la lección que se les ha apuntado. Aquí soy llamado? ¿Cuál es mi deber? Inmediatamente la respuesta se impone. Ustedes tienen una vocación que el Espíritu ha presentado de antemano y la voluntad dice, yo quiero ser lo que debo ser. El hombre no tiene vocación a nada. No tiene más deber y vocación que la tiene una planta. La flor no obedece a ninguna vocación. Solo se esfuerza para sacar tantos jugos de la tierra, tanto aire y tanta luz del sol como puede absorber y contener. El ave no vive para realizar una vocación pero emplea sus fuerzas lo mejor posible para cazar insectos y cantar a su gusto. Esa rosa es, desde que existe, una verdadera rosa. Y ese ruiseñor es y ha sido siempre un verdadero ruiseñor. Trenó. Solo cuando cumplo mi, mi mis misión soy un verdadero hombre. No. Lo soy. Lo he sido siempre y no dejaré de ser. El verdadero hombre. No está en el porvenir, sino que está aquí, en el presente. Existe en realidad. Cualquiera que yo sea alegre o apenado, niño o anciano, soy yo el verdadero hombre. Todo lo que es verdaderamente humano es mi propiedad. Mas eso tampoco es mi vocación, es mi conducta natural. Si no me poseo, soy todavía extraño también. Si yo no soy aún yo, otro, Dios o oh, el verdadero hombre, me posee. Todavía bien lejos de mí, hago de mí dos partes. Una, la que no es alcanzada y tengo que realizar. Esa es la verdadera. La otra, la no verdadera, es decir, lo no espiritual... Debe ser sacrificado. El espíritu es lo esencial en el hombre. El hombre no es hombre más que por el espíritu. Entonces uno se precipita ávidamente para atrapar al espíritu y en esta persecución se pierde de vista el yo que uno es. Al precipitarse en pos sí, el inalcanzable espíritu, Se olvida de la regla de los sabios que aconsejan tomar a los hombres tal como son. Y se esfuerza en transformar a todos los hombres en lo que deberían ser, todos justos, morales o razonables. Si los hombres fueran como deberían ser, Si todos los hombres fueran razonables, si llamaron los unos a los otros como hermanos, la vida sería un paraíso. Pero los hombres no son como deben ser, sino solo lo que pueden ser y nada más. Y lo que no son, no son capaces de serlo. Uno no es capaz de ser lo que no es. El hombre es solo un ideal. El individuo no es el hombre. De aquí el culto a la humanidad, a cuya gloria el individuo debe sacrificarse, convencido de que sería para él un honor Haber hecho un sacrificio por el espíritu de la humanidad. Los sacerdotes y los pedagogos piensas, piensan en un ideal humano. Que no tiene más realidad que sus pensamientos. Pero piensan en la posibilidad de realizar este ideal. Razón. Justicia. Caridad son presentadas a los hombres como la vocación del hombre, como el objetivo al que deben dedicar sus esfuerzos. ¿Y qué significa ser razonable? ¿Es comprenderse? No. La razón es un gran libro repleto de artículos de leyes, todos atestados contra el egoísmo. La historia no ha sido más que la historia del hombre espiritual. El hombre se pone como meta querer ser algo. ¿Ser qué? Buen, moral, piedoso, noble, etc., etc. Quiere hacer de sí mismo un verdadero hombre. El hombre es su objetivo, su deber, su destino, su vocación, su ideal. Y si llega a ser lo que sueña, no puede serlo más que gracias a algo que se llama veracidad, bondad, moralidad, etc. Y cualquiera que no rinda homenaje a estos ideales, la sociedad lo persigue, ...como enemigo... ...público.